significativamente estos lamentables incestos que se han introducido recientemente lo que hace más bien es poner en evidencia la urgente necesidad de mejorar los mecanismos que tiene Estado para proteger a estas personas que se dedican ambiente y, y pone en evidencia que el Estado no ha sido capaz de protegerlo en el contexto con las herramientas que hay actualmente de gente y si bien existe un marco jurídico y gente, la realidad nos ha demostrado que este marco jurídico y no es sido existente para asegurar un goce efectivo de Creo que los conflictos sociales en el país es un buen indicador sobre esto. Casi el 70% de los conflictos sociales existen en el son de carácter social y sí. Si uno comienza a revisar reportes de conflictos que elabora la defensoría el del pueblo es que puede dar cuenta que gran cantidad de, de conflictos muchas veces genera por temor o preocupación de la población por ciertos proyectos en la toma de decisiones hasta algo porque sencillamente no tienen información la evidencia como hemos mencionado lo demuestra que, eh, tal como estamos, no es suficiente para garantizar ni la protección del derecho a la participación, eh, la transparencia, el la justicia ambiental, menos aún eh, la protección de los defensores ambientales. Una nueva oportunidad para que el nuevo Congreso pueda poner en, en agenda esta aprobación legislativa que está que está pendiente no para la defensoría del pueblo ¿no? es de mucha importancia que se pueda avanzar con la ratificación del acuerdo de por los importantes beneficios que estos generan. La defensoría del pueblo va a continuar insistiendo en la importancia y la urgencia de ratificar el acuerdo paz. A partir de, de la elección del nuevo congreso va a continuar insistiendo para poder lograr la aprobación legislativa de este acuerdo.